Aquí, hoy, digo Yo Siempre recordaré tu desnudez entre mis manos amo amor, Tu olor la vida, a disfrutada madera de sándalo de Clavada junto al sol de la mañana Tu risa de muchacha O de arroyo O de pájaro de Tus manos largas y, y amantes no Como un lirio traidor sangre, unánime, a tus antiguos colores, tu voz, realidad, tus ojos, amor, cosas, lo de abracable en ti, entre mis pasos. Pan, Pensaba sostener con todos. las palabras, pero ya no habrá tiempo de llorar. Ha terminado la obra de la ceniza para mi corazón. Hace, Hace frío, frío sin, sin ti, pero, pero se vive.